Andalucía, 8 de la mañana. Informativos de Canal Sur Radio. Noticias fin de semana con Margarita h u e r t a s Muy buenos días, Andalucía. Amanece el último domingo del invierno con un tiempo que también en lo meteorológico nos acerca a la primavera. Cielos despejados, salvo algún intervalo de nubes altas en la mitad occidental y posibilidad de bancos de niebla en el litoral mediterráneo. Las temperaturas van a rondar e incluso a superar los 20 grados en las horas centrales del día en Cádiz, en Córdoba, en Huelva y en Sevilla, donde se registrará la máxima con 24 grados. Así amanece este 14 de marzo, un día marcado ya para siempre en la historia de nuestro país, porque hoy se cumple un año del primer estado de alarma sanitario por el COVID-19, el día que nos cambió la vida. Para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, Durante los próximos 15 días. Eran los primeros 15 días, era el 14 de marzo de 2020, hace justo un año, solo un año. Lo que pasa es que ha sido un año tan complicado, tan diferente, tan duro, que parece que nos ha pasado una vida. Entonces pensamos que sería una carrera de velocidad y en poco tiempo saldríamos vencedores del virus, pero no teníamos experiencia en pandemias. Ahora sí sabemos que es una carrera más de fondo y estamos todavía intentando salir. De la peor crisis social y económica que hemos vivido nunca. Y desde luego, si para alguien ha sido difícil este año, es para los profesionales de la sanidad, que no solo han ejercido muchas veces de médicos, también. En muchos casos han sido la única mano a la que aferrarse. Queremos ser el vehículo y transmitir esa sensación de que no están solos, sino de que estamos con ellos arropándolos y que transmitiéndole s ese, ese amor que las familias también nos lo transmiten. ¿no? El, dígale que le quiero mucho y le decimos, a ver, no se preocupe señora, que, que se lo decimos todos los días y que vamos a estar ahí con ellos día a día. Es solo un ejemplo de uno de los muchos médicos que han ejercido de mucho más que médicos. No ha sido un año cualquiera ni para ellos ni para nadie. Por eso Canal s u r r a d i o Y Radio Andalucía Información ofrecen hoy, a partir de las nueve de la mañana, un especial informativo que llegará hasta las dos de la tarde. El programa Un Año de la Pandemia está dirigido por Juan Miguel Vega, el director de esta casa. Y además de las caras y las voces más reconocidas de Canal Sur Radio, Jesús Vigorra, Carmen Rodríguez, Francisco Ramón, o f r a n López de Paz, van a participar muchos otros profesionales de Canal Sur, además de invitados del mundo de la política, la ciencia, la sanidad y la cultura. Entre otros, pasarán hoy por nuestros microfones. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, el jefe de servicio de infecciosos del Hospital Virgen del Rocío, José Miguel Cisneros, el consejero de salud, Jesús Aguirre, el presidente de los empresarios andaluces, Javier González de Lara o el filósofo Emilio Olledo. Y por supuesto, les escucharemos a ustedes, principales protagonistas de este año de pandemia. No se lo pierdan porque durante cinco horas los andaluces vamos a volver a unirnos para recordar lo vivido, lo sufrido, lo perdido. Pero sobre todo vamos a unirnos para salir todos juntos y cuanto antes de esta pesadilla. El estado de alarma decretado hace un año nos metió a todos en casa porque el aislamiento era el único arma con el que contábamos para luchar contra la pandemia. Hoy tenemos otra muy poderosa, las vacunas. En Andalucía superamos el millón de vacunados. Son en concreto 1.088.716 las vacunas suministradas hasta el momento. Además ya son más de 348.000 las personas que han completado el proceso y se han puesto las dos dosis. Se han suministrado casi el 91% de las vacunas recibidas. El presidente de la Junta decía ayer que nuestra comunidad es la que mayor ritmo de vacunación lleva de todo el país. Es la que más vacuna, no solamente en números absolutos, sino también en porcentaje. 1.196.000 andaluces ya se han puesto una vacuna y además 348.000 348 personas ya tienen las dos dosis y por tanto están inmunizadas. Los últimos datos son buenos. Han bajado todas las cifras del coronavirus en Andalucía, desde el número de contagios que bajan del millar hasta los hospitalizados y los fallecidos. También la tasa de incidencia, que ayer era de 118、eh, por cada 100.000 habitantes. Volvemos. A los niveles de Navidad. Y las autoridades quieren evitar los errores cometidos en esa época del año, en la que se relajaron las medidas, dando lugar a una tercera ola que ha sido la más letal en Andalucía. Por eso, ante la cercanía de la Semana Santa, ya se advierte del riesgo de reuniones familiares. Hay que recordar que no está permitido el movimiento entre comunidades autónomas y tampoco están permitidas las reuniones en las casas de personas que no sean convivientes. Este fin de semana han continuado las reacciones a las ayudas aprobadas el viernes por el Consejo de Ministros para las empresas afectadas por el COVID. Y el sector turístico de la Costa del Sol considera un agravio el trato especial a las Islas Baleares y a Canarias, que salen beneficiadas en el reparto de fondos por su especial dependencia del turismo. Francisco Salado, presidente de Turismo Costa del Sol, dice que también el 80% de la economía de la provincia de Málaga depende de este sector. La Costa del Sol es uno de los destinos turísticos más importantes de España. 117.000 familias d e p e n d e de esta industria. La provincia de Málaga, para la recuperación económica y la generación de empleo, depende del turismo. Y no entendemos con esos datos objetivos que ellos conocen, en el reparto de esas ayudas se nos ha ignorado. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid va a decidir hoy si finalmente hay elecciones en la Comunidad de Madrid del 4 de mayo. El Alto Tribunal tiene que tomar una decisión que determinará si se pueden llevar a cabo las dos mociones de censura presentadas contra Ayuso por PSOE y más Madrid, lo que paralizaría el proceso electoral, o bien si este sigue adelante según la decisión adoptada por la presidenta de Madrid. La situación en esa comunidad autónoma es una de las principales consecuencias de la tormenta política que se desató esta semana tras la presentación de una moción de censura en Murcia por Parte de PSOE y Ciudadanos que rompía así el pacto de gobierno con el PP en la región. Moción que no saldrá casi con toda seguridad adelante tras el cambio de p o s i c i ó n de tres diputados de Ciudadanos que ya han sido expulsados del partido y que ayer mismo tomaban posesión de sus cargos como consejeros del gobierno regional. Una situación que centraba ayer las declaraciones del número dos del PP, Emiliano García Ejea, y del número dos del PSOE, José Luis Ábalos. Basta ya. De tener que estar pensando si mañana alguien presenta una moción de censura o si pasado alguien corre hacia un registro a ver quién llega antes. Basta ya. Hemos visto un transfugismo sin ningún pudor, pensábamos que el tamallazo era cosa de un episodio lamentable en la política española y sin embargo lo que hemos visto es que es un recurso ordinario según la situación. En sucesos estamos pendientes esta mañana de un rescate que se ha producido esta noche del que ha informado el Ministerio de Defensa. El buque de la Armada Española Furora ha evacuado a un pescador español herido en aguas de Guinea-Bissau y lo ha trasladado a un hospital de la zona tras recibir una llamada del pesquero Costa de Huelva. Y la Guardia Civil da por cerrada la operación Soterrado contra el narcotráfico internacional. Se ha conseguido desarticular una red que introducía grandes cantidades de h a c h i s por las costas de Huelva y que operaba además en las provincias de Sevilla, Cádiz y también en Portugal. Guillermo Alonso Portavoz de la Guardia Civil. La, lo que es la botadura de las embarcaciones, que es una maniobra donde ellos están más expuestos, pues se la llevan a Portugal. Allí en el puerto deportivo de Lagos hacen una botadura masiva de embarcaciones. Tanto es así que en un mismo mes、eh, llegan a botar hasta 12 embarcaciones. Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido. El 22.388-22388 22, de la serie 32032. Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en j u e g o s 1 1 e s Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana.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 Especial informativo, un año del estado de Alar. Buenas noches, Andalucía. Comparejan tu e d e s p u é s de. Este primer... próximo domingo desde las 9 de la mañana. Sumate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. En el siglo XII existía una fuerte rivalidad entre los vecinos de Derbyshire, en el centro de Inglaterra. Siglos más tarde, el conde de Derby organizó una carrera de caballos que se convirtió desde entonces en un clásico cada año.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 Son las ocho y diez minutos de la mañana y tal día como hoy, catorce de marzo de dos mil v el i n t e e presidente del gobierno anunciaba tras la extraordinaria, tras un consejo de gobierno extraordinario, un consejo de ministros, el primer estado de alarma que se decretaba en nuestro país. Duró noventa ocho y días y comenzaba así un año muy duro en el que el coronavirus ha marcado nuestras vidas y lo peor se ha llevado por delante a más de nueve mil personas en Andalucía. Beatriz Galeano.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 Y no nos va a temblar la mano para ganar al virus. Ya les contábamos en estos informativos lo que se avecinaba. El gobierno podrá movilizar todos los recursos del Estado, incluidos los militares, y coordinar con otras administraciones las medidas que recoja ese Real Decreto. Ahí El... empezó todo. La normalidad a la que estábamos acostumbrados se convirtió en una nueva rutina, la de conocer diariamente la cifra de casos.、Van、de 5.753 casos, unas cifras. los fallecidos de cada día. En Andalucía, en Andalucía, las últimas horas... Se han contabilizado tres nuevas muertes que contrastaban con las quince que se registraron ayer. ...y La y... realidad que se imponía, llena de mascarillas, gel y niños en casa. Es más, es más aburrido porque a mí me gusta estar con mi s amigo s en el colegio, pero bueno, habrá que acostumbrar. s e Pero ahora no puede ir al cole, ¿no? no. ¿Por qué? Porque la p o l í a ha dicho que no. Tengo mucha ganas de ver a mis amigos. Ha pasado un año desde el día en el que supimos que el coronavirus iba a cambiar nuestras vidas. Pues sí, ha pasado un año y, como les decía, al arranque de este informativo, hoy tenemos un arma muy poderosa que no teníamos el año pasado: las vacunas. Sigue adelante la vacunación en Andalucía con todas las vacunas disponibles: Pfizer, Moderna y AstraZeneca. También AstraZeneca. La comunidad científica avala todas las fórmulas. De momento, solo se ha inmovilizado por precaución una partida de. esta vacuna de hasta ceneca que está en estudio en córdoba están recibiendo este fin de semana la vacuna profesionales del infoca y personal de protección civil todos menores de 55 años hay que vacunarse bueno nos vacunamos ya está no pasa nada se están poniendo todo el mundo la vacuna también nosotros es que tenemos la responsabilidad esa de estar en el trabajo que tenemos y tenemos que p o n e r l a hombre hay que ponérselo a n ¿no? por, por la gente mayor y por, por la gente más delicada claro En Andalucía superamos el millón de vacunados ya, son en concreto 1.088.716 las vacunas suministradas hasta el momento y son más de 348.000 las personas que han completado el proceso de las dos dosis. Se han suministrado casi el 91% de las vacunas recibidas y por eso el presidente de la Junta aseguraba ayer que nuestra comunidad es la que、eh, imprime un mayor ritmo en la vacunación.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 En España les venimos contando que se han detectado dos casos de efectos adversos a la vacuna de AstraZeneca, concretamente en Valladolid, y que son similares a los aparecidos en Italia y en Austria. Pero la Agencia Europea del Medicamento descarta que exista una relación entre la vacuna y esos trombos aparecidos en algunos vacunados. La Organización Mundial de la Salud también recomienda su uso y la comunidad médica eh, lo eh, avala basándose en que los, los efectos adversos no llegan Llegan ni al 1%, por tanto no tienen ninguna duda. Escuchamos a Donina Tardón, catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública.、Eh, f a r m a c o Vigilancia, que se llama, que es la agencia que vigila cualquier efecto adverso, solo ha comunicado 60 efectos adversos、eh, entre 121.000 y todos esos efectos adversos están comunicados. Dentro de la ficha técnica de la vacuna. Es decir, la vacuna de AstraZeneca es absolutamente segura. Precisamente AstraZeneca ha anunciado un nuevo retraso en la entrega de sus vacunas a la Unión Europea. Tenía comprometidos hasta junio el envío de 300 millones de dosis que se han quedado reducidos a 100 millones. La tensión entre el laboratorio y Bruselas se produjo hace varias semanas cuando AstraZeneca dio a conocer sus problemas de producción y después Italia bloqueó la exportación a Australia de un envío de vacunas de esta compañía. Los 27 van a abordar el problema de las vacunas, sobre todo el suministro de vacunas, en la cumbre europea del próximo día 25 de enero. marzo. Mientras tanto siguen bajando los datos, son buenas cifras porque han bajado todas las del coronavirus en Andalucía, desde el número de contagios que baja del millar hasta los hospitalizados y los fallecidos. También la tasa de incidencia que ayer era de 118 por cada 100 0 0 0 habitantes. Volvemos a niveles de Navidad y ahora Todas、eh, las miradas están en la Semana Santa, que esta semana sabremos cómo queda finalmente la movilidad en Andalucía. Lo que sí ya sabemos es que no se podrá viajar entre comunidades autónomas y que no podemos recibir visitas en casa. Pero.、Eh, Si los datos lo permiten, es bastante probable que se、eh, levanten las restricciones para viajar de una provincia a otra de Andalucía. Por eso muchos sectores y municipios miran a la Semana Santa y a la posibilidad de apertura de movilidad. Es el caso de Punta Umbría, en Huelva, que trabaja en el dispositivo especial de playas para la Semana Mayor. El objetivo es que el litoral esté en condiciones óptimas para dentro de 15 días. María José Marín. Los empresarios de Punta Umbría esperan que sea un motor de arranque tras estos meses difíciles con restricciones horarias y no pierden la esperanza de que se a a Para la movilidad entre provincias, algo que la Junta ha anunciado que estudiará a partir del próximo miércoles. Miguel Fernández, presidente de la Asociación de Empresarios de la Localidad. Nuestros clientes son clientes nacionales, ¿no? y sobre todo de Sevilla, Extremadura. Entonces, bueno, d e Extremadura no va a poder ser, pero por lo menos dentro de, de la comunidad autónoma, bueno, pues todo lo que pueda venir no, nos tiene fantástico. Y e s t o pues puede ser un balón de oxígeno para todos. Para una localidad como p u n t a Hombría, que prácticamente a partir de ahora vamos a tener casi siempre un buen tiempo. pues el hecho de que podamos ya no solo en Semana Santa, sino toda la primavera tenerlo, poder trabajar los fines de semana, pues supone desde luego a lo mejor pues un atisbo de recuperación. Consideran que aún hay tiempo para planificar las vacaciones de Semana Santa. El plan de playas de la localidad va a permanecer activo desde el viernes 26 de marzo al domingo 4 de abril. Los hosteleros de la provincia de Jaén también miran con satisfacción la posible movilidad en Semana Santa. Es más, las reservas de hoteles y camping empiezan a subir y el sector se moviliza como en todo el país.、Eh, Alfonso Miranda. Ha sido empezar a hablar de un posible relajamiento de las medidas y que a lo mejor desde el Viernes de Dolores nos podemos mover entre las provincias andaluzas y comenzar a sonar los teléfonos de los hoteles de Jaén. José Ayala es el presidente de la Asociación de Alojamientos de Jaén. Está todo el mundo esperando la apertura perimetral de las provincias. Para poder disfrutar de los parques naturales y de nuestro patrimonio monumental. Sin duda, el turismo rural de Jaén es una garantía de destino seguro. Así lo demuestra la alta demanda que estamos teniendo para esta Semana Santa. Por su parte, desde la patronal de bares,、vale, restaurantes y cafeterías, s Ostur Jaén se reclama que el toque de queda se postergue hasta las 11 de la noche. Antonio Lechuga es su presidente. ¿Se me d a n más horas para mi negocio? Yo tengo que contratar gente. Yo creo que todo un bien común para todos. El sector se va a concentrar el martes ante las puertas de la subdelegación de gobierno para reclamar ayudas directas. Vamos a mantener esta conexión con nuestra emisora en Jaén, porque acabamos de conocer que la policía ha tenido que desalojar en Linares un local en el que se habían dado cita más de 700 personas, Alfonso Miranda. Alertados por los vecinos, la policía se personaba en este conocido local linarense, pudiendo comprobar in situ la cantidad de personas que se agolpaban en torno a las 8 de la tarde. De inmediato, los agentes. solicitaron refuerzos no sólo de todas las patrullas disponibles de la policía nacional sino también el apoyo de las dotaciones de los agentes de la policía local en el interior más de 700 personas muchas de ellas sin mascarilla y sin cumplir las distancias de seguridad los agentes han interpuesto denuncia al gerente del local así como la correspondiente hasta distancia a las 700 personas que había en es en su interior increíble 700 personas gracias alfonso mirando a 8 y 19 minutos Noticias fin de semana. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid va a decidir hoy sobre la suspensión de la Asamblea y la convocatoria de elecciones. El Alto Tribunal tiene que tomar una decisión que、eh, determinará si al final se pueden llevar a cabo las dos mociones de censura presentadas contra Ayuso por p s o e y más Madrid o bien se da paso a las urnas para el martes 4 de mayo, como quiere la presidenta de Madrid. El Tribunal decidirá hoy domingo esa suspensión, Guillermo Polo. Los miembros del tribunal no consiguieron ayer una decisión al respecto, pese a sus contactos telemáticos, por lo que hoy tendrán que definir finalmente su postura, ya que este domingo acaba el plazo para pronunciarse sobre el recurso. Un recurso presentado el viernes por la Mesa de la Diputación Permanente de la Asamblea de Madrid y en el que se piden medidas cautelares y cautelarísimas contra la decisión de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, de convocar elecciones para el 4 de mayo. Si se aceptan, se anularía la convocatoria a electoral Para plantear las dos mociones de censura presentadas por PSOE y Más Madrid. En el fondo del debate se dilucida si la disolución de la Cámara Madrileña es anterior a la presentación de las mociones de censura. De hecho, la Mesa de la Asamblea las admitió a trámite ya que hasta ese momento la convocatoria de elecciones no se había publicado en el boletín oficial de la comunidad. Y mientras tanto, en Murcia, donde empezó todo, tomaron ayer posesión de sus cargos los tres diputados de Ciudadanos que rompieron su apoyo a la moción de. De censura que el partido había pactado con el p s o e cuyos votos harán ahora fracasar la moción contra el ejecutivo del pp el presidente de la comunidad ha pedido que acabe el espectáculo mientras que los equipos que impulsan la moción de censura dicen que van a seguir trabajando en ella Los tres exdiputados de Ciudadanos prometieron sus cargos ayer al mismo tiempo que se hacía efectiva su expulsión de la Formación Naranja. El presidente de la comunidad, Fernando López Miras, agradecía su apoyo y aseguraba que los murcianos merecen un gobierno fuerte. Que algunos han intentado poner en jaque la estabilidad de la región de Murcia en el peor momento posible para hacerlo. En plena pandemia, con una crisis sanitaria, económica y social evidente. Pero decía al inicio de mi intervención, Que hoy es un día importante para la región porque no lo han conseguido. El secretario general del PP, Teodoro García e g e a al que se considera el artífice de esta operación en Murcia, afirma que a partir de ahora se conocerá a sus paisanos por la resistencia al p s o e de Sánchez. A los murcianos se nos conocía hasta ahora por nuestra cultura, por, por nuestras tradiciones, por nuestro más menor, y ahora también se nos conoce por nuestra resistencia que Pedro Sánchez no s gobierne desde Madrid, desde un despacho. A partir de ahora también se nos va a conocer. Por eso. Sobre esta crisis política también se ha manifestado el secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, quien ha señalado que se ha comprado y pagado a transfugas en Murcia y que su partido ganó las elecciones en esta comunidad, en Castilla y León y en Madrid, aunque le fueron arrebatadas en los despachos. Hemos visto un transfugismo sin ningún pudor, pensábamos que el tamallazo era cosa de un episodio lamentable en la política española y, sin embargo, lo que hemos visto. Es que es un recurso ordinario según la situación. Pero p s o e y Ciudadanos no tiran la toalla y siguen trabajando en la moción de censura que aseguran van a presentar. Los fieles en Inés Arrimadas dicen que su liderazgo no está en cuestión. Con una cantidad de casos de corrupción que había en el gobierno de la región de Murcia y en el ayuntamiento de Murcia, la situación de Murcia es excepcional. Creo que no es parangonable con la de otras comunidades autónomas. Arrimadas tendrá que explicar la moción de censura y sus consecuencias mañana lunes ante la dirección nacional de su partido. Más consecuencias. El hasta ahora senador de Ciudadanos, Fran Hervía, ha comunicado que abandona la Formación Naranja y su acta como parlamentario en la Cámara Alta por desavenencias con la actual dirección del partido encabezada por Inés Arrimadas, a la que acusa de convertirse en una muleta del sanchismo. Hoy algunos medios aseguran que Hervías habría pasado ya a formar parte de las filas del Partido Popular. Y esta situación política creada por la moción de censura en Murcia, que ha desencadenado esta semana una tormenta política, Ha estado también presente en el Congreso Provincial que ha celebrado el PP en Córdoba y que terminó ayer con la reelección de Adolfo Molina. En la clausura, el presidente del PP andaluz y de la Junta Juanma Moreno volvió a acusar al presidente Sánchez de estar más pendiente de urdir mociones de censura que de solventar los problemas reales del país. La constante preocupación en ese juego de trono que tiene el señor Sánchez en vez de estar preocupado si aquí llegan vacunas para los mayores de 80 años que tuvimos que pararla la otra semana porque sabían, no había llegado ni una vacuna. De que esté preocupado para que le llegue al autónomo a la restauración, al pequeño comercio y los planes de rescate. Que esté preocupado por las miles de jóvenes que se han encontrado sin empleo y que están ya pensando otra vez en emigrar de nuestro país. En eso tiene que estar preocupado el presidente del gobierno. Y vamos ahora a la Costa del Sol, donde el sector turístico considera que el Gobierno Central les da la espalda con el reparto de fondos aprobado el viernes en el Consejo de Ministros. De este sector viven cerca de 120.000 familias malagueñas, por eso piden al Ejecutivo que rectifique. En la Costa del Sol, el sector turístico es unánime. Empresarios hoteleros del sector de playas o agencias de viajes, entre otros, hablan de un agravio comparativo con las islas. Y es que con el reparto de las ayudas, dicen, perjudican a Málaga, cuya economía depende en un 80% del sector turístico. Francisco Salado es el presidente de Turismo Costa del Sol. La Costa del Sol es uno de los destinos turísticos más importantes de España. 117.000 familias dependen de esta industria. La provincia de Málaga para la recuperación económica y la generación de empleo depende del turismo y no entendemos con esos datos objetivos que ellos conocen en el reparto de esas ayudas se nos ha ignorado. Por ello reclaman una rectificación del gobierno central. Así que le pedimos que rectifique. Le, pedime, le pediremos explicaciones en nombre de la Costa del Sol, en nombre de todo el sector y estamos en la misma circunstancia que esos dos destinos, como es b a l e a r e s y Canarias, que bienvenido que le lleguen esas ayudas. Pero no a costa de dejar a cero en las ayudas al principal destino turístico de España, que es la Costa del Sol. La provincia de Málaga ha sufrido la mayor caída del PIB de la península, con registros del 17%. Son las 8.25 tiempo para la actualidad deportiva con Manolo Valverde. El c á d i z ha sumado un punto muy valioso en Vitoria, c al igualar a uno con el Alavés. Los habitanos, sin hacer un buen partido de fútbol, aprovecharon su única ocasión. para l o salir s de r r o t a d o s de Mendizor Rosa. Los dos goles del choque se marcaron de penalti, el del Alavés, lo materializó José Luis en la primera mitad y el del Cádiz, que fue obra de Ale Fernández, a falta de siete minutos para la conclusión.、Eh, es verdad que ese penalti en contra nos ha cambiado un poquito, se ha trastocado un poco los planes, pero hemos sabido girar, la segunda parte hemos salido un poquito más ofensivos y creo que ese penalti ha sido también justo y creo que el empate es justo para los dos. Quizás hemos sido un poquito、eh, defensivos en e s e último tramo, pero es verdad que con lo que te estás jugando, al final hay que mirar que sumar aunque sea de uno n o es bueno en el resto de la jornada disputada ayer el real madrid consiguió ganar su partido ante e el leche en valdaleras por 2 a 1 y recorta la diferencia en la lucha por el liderato con un atlético de madrid que no pudo pasar del empate a cero en g e t a fe Esta tarde a las 4 y cuarto en el Nuevo Los Cármenes, el Granada recibe a la Real Sociedad. Los rojiblancos con la moral alta después de vencer por 2 a 0 al Morde en la Europa League necesitan sumar tres puntos para afrontar con tranquilidad el tramo final de la competición y se van a encontrar con un rival que ha recuperado el buen nivel de juego y goles que exhibió en el comienzo de la liga.、Eh, más que la resaca emocional, lo que, me, lo que nos ocupa es el... el... Pues、eh, la fatiga mental, la fatiga mental, ¿no? De, de, de tener, nosotros somos un equipo que necesita nuestro, el máximo de atención, el máximo de, de, de prestaciones a todos los niveles, en todas las dimensiones, física, técnica, táctica, mental, y eso evidentemente hacerlo cada muy poco tiempo, pues es、eh, más, más complicado, ¿no? Asolado por las bajas, Diego m a r t í n espera contar con Vallejo, Germán y quizás Montoro. Ayer el club señalaba que Luis Milla y Luis Suárez estarán otro mes más de baja. A las 9 de la noche en el Sanchez p i j u a n se enfrentan el Sevilla y el Betis en un duelo de rivalidad local que viene marcado por el estado de forma en el que llegan ambos conjuntos. De un lado el equipo local que a pesar de haber sido eliminado en la Champions volvió a ofrecer su mejor cara. No obstante saben que tendrán que estar a su mejor nivel para superar a un buen rival como es el Betis. Es un equipo con mucho talento, con jugadores de, de, de mucho nivel,、eh, que además a nivel colectivo están rindiendo bien, pero bueno, lógicamente nos centramos siempre en el colectivo y, y dentro de colectivo siempre hay matices pero lo más importante es lo que he dicho al principio es, es somos nosotros como, como estemos nosotros y, y la respuesta que nosotros demos en el campo en el bando bético la moral está por las nubes tras la gran hacha de j u e g o y r e s u l t a d o con el que han comenzado este año 2021 s o l o una derrota para los de blanco que quieren continuar sumando h a salir un equipo a intentar ganar con el convencimiento de que, de, de, de, de, de que puede ganar sabiendo que enfrentamos un rival muy difícil un rival de champion s Pero la mentalidad del b e t i s por lo menos mientras esté yo dirigiendo, hace siempre con convencimiento y con, le, y con la actitud de salir a ganar todos los partidos. En caso de ganar, los de Diópolis se colocarían a tres puntos del Sevilla, aunque con un partido más y con o p c i o n e s de luchar por la cuarta plaza. En segunda división, el Málaga visita las gaunas para medirse al l o g r o ñ é s a partir de las 2 de la tarde. Los malaguistas acuden con numerosas bajas y, aunque llevan a su último fichaje el Sergio e S.P.O.I., e tendrán que aguardar a recibir el transfer por parte de la Federación Japonesa para poder jugar. Pellicer apela a que su equipo continúe en la línea de las últimas semanas. Está dando una, una versión que, que creo que, que, que tenemos que seguir con esa línea y vamos a ver que esos pequeños detalles、eh, vayan a nuestro favor y podamos, sobre todo,、eh, hacer un par de o partido largo y, y, y tener esa, esa claridad que estamos teniendo ahora en esas zonas de, de finalización y sobre todo tener, teniendo ocasiones y siendo solidarios a nivel defensivo. El Almería va a disputar su encuentro mañana lunes en su estadio de los Juegos del Mediterráneo ante a l c o r c ó n y tiene una buena oportunidad de reafirmarse en la segunda plaza más y metas el t r o p i e z anoche del Español que empató a dos ante el Mirandés. En la liga CB el Unicaja sufrió para doblegar al Gran Canaria en el Martín Carpena. Los de Casicari vencieron por 82 a 76 y mantienen octavos en puesto de playoff. El c o s u r b e t i s juega esta tarde en Sevilla a partir de las 7 ante l Andorra a con un único objetivo, ganar para continuar con o p c i o n e s de permanencia. Y en el plano polideportivo destacar el título logrado por g a r b i ñ e Muguruza en el torneo de tenis w i t a m i l de Dubái, primero del año al derrotar en la final a la Checa k r i s i c o v a en dos s e s Son las ocho y media de la mañana y a e s t a h o r a como siempre, repasamos lo principal de la actualidad, la actualidad que le venimos contando. Desde las ocho en punto Manolo Vicente, buenos días. Buenos días. Andalucía supera el millón de vacunas justo cuando se cumple un año de la declaración del estado de alarma. Cerca de 350.000 andaluces han completado el proceso con las dos dosis, una vez que se han administrado casi el 91% de las vacunas recibidas. Se investigan algunos casos de efectos adversos tras recibir la vacuna de AstraZeneca en Valladolid. Tanto la OMS como la Agencia Europea del Medio Ambiente insisten en que no existe relación entre la vacuna y los coágulos de sangre. La Junta ha notificado este sábado el descenso de todas las cifras relacionadas con el coronavirus. El número de contagios ha bajado del millar, mientras que la tasa de incidencia se ha colocado en 118 casos por cada 100.000 habitantes, lo que supone volver a niveles de Navidad. El miércoles se conocerán las limitaciones de movilidad que estarán vigentes en Semana Santa. Gobierno Central y Comunidades Autónomas ya han acordado que no se podrá viajar por España y que las reuniones en los hogares serán solo de. Convivientes. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid decidirá hoy sobre la celebración de las elecciones autonómicas. Este domingo acaba el plazo para pronunciarse sobre el recurso presentado por la Mesa de la Asamblea Madrileña contra el decreto de convocatoria electoral. El exsecretario de Organización de Ciudadanos abandona el partido y se incorpora al PP. Francisco Hervías renuncia también al escaño de senador por Andalucía acusando a Inés Arrimadas de ser una muleta del sanchismo. El sector turístico de Málaga se queja del reparto de las ayudas diseñado por el gobierno. Diversos colectivos reclaman tener el mismo trato. Que se va a dar a Canarias y Baleares dada su elevada dependencia de la actividad turística. Desarticulada una red de dedicada al tráfico internacional de hachís por las costas de Huelva. Se ha detenido a 60 personas relacionadas con esta organización que estaba asentada también en las provincias de Sevilla y Cádiz. Sevilla y Betis juegan hoy el derby sevillano en la Liga de Primera División. Antes el Granada recibirá a la Real Sociedad después de que ayer empatara el Cádiz a uno con el Alavés. En baloncesto unicaja vence por seis puntos al Gran Canaria y hoy el Betis se enfrentará al a la Andorra.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 Pues van a ser las 8 y 33 minutos de la mañana. Ha amanecido a las 8, un domingo luminoso en prácticamente toda Andalucía, con el sol ya fuera y con temperaturas que van a llegar hasta los 24 grados en Sevilla, pero van a superar los 20 en otras tantas provincias. Estamos ya en conexión directa con todas las emisoras de Canal Sur Radio para ver cómo se presenta este domingo. Cádiz, Mónica de Ramón. La bahía de Cádiz amanece con los hilos despejados, 11 grados de temperatura media. La prensa diario de Cádiz titula Un año perdido, centrado en relatos de jóvenes gaditanos sobre cómo ha sido el año más duro de sus vidas. La voz en su edición digital destaca la provincia baja del centenar de contagios. Y hoy les invitamos a disfrutar de este domingo en el Parque de los Toruños, en el puerto de Santa María, y del mercado artesanal de productos agroalimentarios que se celebra esta mañana. Pulsamos ahora La actualidad en el campo de Gibraltar, Algeciras, zona Torre Grosa. Buenos días, tenemos aquí a esta hora 11 grados de temperatura, esperamos para hoy una máxima de 18 y los cielos despejados. En cuanto a la prensa portada de Europa Sur, abre esta, este diario su portada con una fotografía bajo el título Un año separados, en la que se ve a una abuela que está saludando a través de un cristal a sus nietos. Y hoy en Palmones, la Asociación de Artesanos de los Barrios tiene instalado un mercado artesanal especial con motivo de la próxima celebración del Día del Patio. En Jerez está Paco Méndez. Buenos días. Muy buenos días. En la campiña jerezana tenemos los cielos despejados. En el centro de Jerez, el termómetro Marca 10 grados. En cuanto a la prensa, Diario de Jerez repasa el primer año de pandemia. Títula un año del 14 M, 277 muertes. El 9 de marzo se registró el primer caso de coronavirus en el hospital de Jerez. Nuestra previsión, hoy domingo arranca Venerarte con saetas, organizado por el Ayuntamiento y la Federación de Peña Flamenca. Las peñas cantan por saeta a las imágenes de las hermandades jerezanas hasta el miércoles santo. En Huelva está María José Marín, muy buenos días. Vamos a alcanzar una máxima de 22 cielos poco nubosos. Diario de Huelva, desarticulado una amplia red que introducía... Toneladas de cachis por las costas de Huelva y Huelva ya, en su edición digital también, la COVID deja este sábado otros siete dramas familiares、eh, más en Huelva con esas muertes contabilizadas este, este sábado. En sucesos, estamos pendientes como previsión del rescate que se ha producido esta noche y del que ha informado el Ministerio de Defensa, la evacuación por parte de un buque de la Armada Española de un pescador herido en aguas de Guinea-Bissau. Ha sido tras recibir la llamada del pesquero Costa de Huelva con base en el p u e r t onubense. El pescador ha sido trasladado a un hospital de la zona. Gracias, estaremos pendientes de esa evacuación en Córdoba. Está Miguel Vallecillo, buenos días. ¿Qué tal, buenos días?、Eh, con nueve grados y cielo completamente despejado, la previsión apunta hoy, hoy domingo a cielo limpio y una máxima de 22. ABC en su edición cordobesa titula así en su portada de hoy, la economía de Córdoba en caída libre por la pandemia. Por su parte, el día lleva en primera que el Instituto Zoco m adaptará su oferta formativa a la demanda de la base logística. Y hoy domingo el sector de los espectáculos se echa también a las calles de Córdoba para pedir la vuelta al trabajo. Comentan que han cambiado los escenarios y los conciertos por las colas del hambre. En Sevilla está Asunción Escalera que nos cuenta cómo amanece este domingo. ¿Qué tal? Buenos días. Con 10 grados a esta hora en la capital se alcanzarán 23 e n e f i j a s a mediodía por los demás, sin cambio s respecto a jornadas anteriores, con excepción de los termómetros que pueden subir. Un poco más. En la prensa sevillana, Diario de Sevilla destaca en portada la e f e m é r i d e s del día, la pandemia en Sevilla, tres olas y un nuevo hospital. Y en ABC, una alternativa, caso Arni, 25 años, un escándalo en el que imputaba la calle y la justicia absolvía. En previsiones, hasta tres manifestaciones se han convocado hoy en Sevilla y la provincia, en la capital. Marcha en coche contra la contratación en fraude de ley de los empleados públicos. El sector de la cultura ha organizado un recorrido a pie por la recuperación de la actividad cultural. Y también están llamados hoy vecinos y productores de Cazalla de la Sierra. Recorrerán el pueblo con coches y tractores para protestar contra la subida del IBI que se ha producido en plena crisis y que ha diezmado a sectores como el del porcino ibérico. Y ahora a la mañana en Málaga con María Ibáñez. ¿Qué tal Marga? Aquí tenemos、eh, 12 grados y medio de temperatura y vamos a alcanzar a lo largo de esta jornada los 21. Los cielos están completamente despejados. En la prensa la efeméride de la e f e m é r i d e de esta jornada, en la opinión, tres olas y casi 1.500 fallecidos por COVID en el Málaga. Hoy, un año de COVID en Málaga, 1.490 muertos. Y miles de abrazos perdidos. Y en el diario Sur, la huella psicológica de un año de pandemia. 12 meses de lucha contra el COVID Amplio Reportaje en las páginas del interior. Y acabamos de saber, Marga, que un joven de 28 años falleció anoche en Marbella, en la autovía A7, a la altura de Puerto Banús. Un conductor kamikaze chocó contra la motocicleta que conducía. Se está investigando ahora si ese conductor conducía en sentido c o n t r a de forma voluntaria o fue un despiste seguiremos pendientes de esa última hora gracias en málaga y en granada jesús reina buenos días c ó m o está la mañana hola muy buenos días una mañana preciosa tenemos s o l o 7 grados de temperatura ahora mejorará el nivel del termómetro pero con un cielo soleado y con un aspecto envidiable sobre todo de la ladera De Sierra Nevada. En la prensa escrita, bueno, pues tanto el Ideal como el Granada hoy vienen a decir lo mismo que dice el resto de la prensa escrita andaluza, de la prensa digital, la prensa videográfica, la prensa radiofónica. Vidas cambiadas, dice el Ideal, por cierto, con una infografía de portadas de esas que merece la pena t e n e r l a e n m a r c a d a Y el Granada hoy añade un año de vacío con una fotografía precisamente. de hace un año cuando las calles del centro de Granada se quedaron totalmente desoladas, ni una persona en el centro urbano. Y en cuanto a nuestra previsión, la plataforma SI 06 Granada convoca una concentración en defensa de las escuelas infantiles municipales al mediodía. En la plaza del Carmen. Y ahora volvemos a Jaén con Alfonso Miranda, que hace unos minutos nos contaba esa intervención de la policía en un local en el que había nada menos que 700 personas esta noche. Increíble, Alfonso. Buenos días de ¿Qué nuevo. ¿Qué tal? Buenos días. Pues precisamente es el titular que lleva y llena la portada del diario Ideal esta mañana. La policía de Salo Jalina en r es un local de o c i o con 700 personas y sin medidas anti-COVID. Por su parte, el diario Jaén lleva portada una fotografía de la plantilla del Jaén Paraíso Interior de Fútbol Sala. que ayer empataba a tres frente al líder de la categoría, frente al levante. Suma y sigue en lo que se refiere al titular. En las previsiones informativas hoy vamos a invitar a todos los jineses a que se acerquen esta mañana a la sala de exposiciones de la Diputación Provincial de Jaén para que vean quizás una de las exposiciones más curiosas que yo particularmente he visto, que es la evolución cartográfica de la provincia de Jaén, un recorrido por los mapas de la cartografía de la provincia j i n e s e desde el año 1580. Hasta la actualidad. Tenemos、eh, alguna que otra nube de decoración en los cielos de nuestra provincia, principalmente luz del sol y 10 grados. Gracias. Y、sí, vamos a terminar este recorrido por Andalucía en Almería. Allí está Angustias García. Hola, muy buenos días. Prácticamente despejado en Almería. Tenemos ahora 15 grados. Llegaremos a alcanzar los 19. La voz de Almería recoge testimonios de ciudadanos recordando cómo fueron esos primeros días de pandemia. Llegué a despedirme de los míos, dice el primer ingresado en la UCI por COVID. Lloraba cada día camino del trabajo, cuenta una empleada de supermercado. No podemos ni cerrar los ojos del difunto, lamenta un trabajador de funeraria. Uno de cada tres positivos que ingresa en la UCI en Almería acaba falleciendo, dice el ideal de Almería, y la portada del Diario de Almería muestra una foto a toda página de la Puerta Purchena en pleno centro de la ciudad de Almería, completamente vacía el 14 de marzo de, de hace hoy un año. Y en cuanto a la previsión, llega a Almería el circo El Gran Fele, es un espectáculo familiar, comienza a las 12, mediodía, en el Teatro Apolo. Bueno, pues así amanece Andalucía, gracias a todos los compañeros que nos han acercado la actualidad desde cada rincón. A esta hora la mínima se registra en Granada 7 grados, la máxima en Málaga con 12, pero se van a rozar e incluso superar ampliamente en algunos lugares hoy los 20 grados de temperatura. Este es el último domingo del invierno que nos acerca a la primavera. 8 y 42 minutos. Andalucía es un paraíso en la tierra. Un clima invidiable, una cultura milenaria, unas playas de ensueño, un interior enorme y riquísimo en paisajes y monumentos y una gastronomía de referencia. Con reconocidos profesionales del turismo y con una gente que te va a enamorar. Conoce el paraíso con Destino Andalucía, los domingos a las tres y media de la tarde. RAI, Radio Andalucía Información. En Canal Su Radio r Noticias Fin de Semana. Rozamos, abrazo, en un momento llegará la información más cercana, a la información de su ciudad y su provincia. Antes, como siempre, hacemos una primera pausa musical con la ayuda del nuevo número uno en la lista de Canal Fiesta Radio, es David de María, que ha llegado a lo más alto con He Guardado el Corazón. ごはんの声が聞こえますか por mucho que el tiempo なるほど。 今ョキフィンティー、おい、え、アルゴルトビラ、Siguezando、s u n r a s i g u e a n d o i e n g u a r d a el corazón。 Asunción Escalera. Saludos, buenos días. Respiro del COVID en las últimas horas en Sevilla, donde han bajado los contagios y los fallecidos, aunque crece el número de personas hospitalizadas justo cuando se cumple. Un año de la declaración del primer estado de alarma. Enseguida se lo contamos antes. Vamos con el tiempo. Agencia Estatal de Meteorología, Alba López. Buenos días. Buenas tardes. De cara a mañana domingo amaneceremos con intervalos de nubes bajas y brumas en el litoral mediterráneo sin descartar algún banco de niebla. El resto de jornada cielo bastante despejado con algunos intervalos de nubes altas durante la tarde en la mitad occidental de Andalucía. En cuanto a las temperaturas, las mínimas cambiarán poco. Valores diurnos de 2 a 12 grados y las máximas irán en ligero ascenso, valores que estarán entre los 17 y los 22. En cuanto al viento, será algo más intenso en el litoral mediterráneo, en el estrecho viento flojo tendiendo por la tarde a levante. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y con 8 grados ahora en el Madroño, 9 en Saltera s y 10 en la capital. En cuanto al tráfico, fluidez en todas las zonas.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 Hoy se cumple un año desde que se iniciara el primer estado de alarma de la pandemia y que supuso el confinamiento duro que la población afrontó sin saber realmente qué se le venía encima. Un año en el que han cambiado nuestras vidas y nuestra s forma s de relacionarnos socialmente hasta un punto que nadie podía sospechar. Pasado este tiempo nos faltan... 1.775 sevillanos, más de 102.000 se han contagiado. Los casos acumulados de hospitalización en la provincia son más de 8 4 790 han necesitado pasar por una UCI. Un año en el que el colectivo sanitario ha sido el muro de contención. El presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, Alfonso Carmona, ha dicho en estos micrófonos que lo peor del confinamiento fue ver morir solas a tantas personas. Eso es terrible para cualquier médico que ve una y otra y otra persona que se l e s m u e r e intentando salvarlo. Y además, por desgracia, con esa soledad que estaban trabajando tú con el paciente, con lo cual el dolor que tú recibes como persona y como médico también es tremendo. Los datos del COVID nos han dado un respiro. En la provincia en las últimas horas, con 181 positivos, 46 menos que el día previo y cuatro fallecidos por los nueve que se registraban el viernes. Hay 209 personas ingresadas. En los hospitales sevillanos, 12 más que en la jornada anterior y prácticamente no cambian las cifras de UCI, donde se atiende a 56 personas. En la crónica política, el comité organizador del Congreso del Partido Popular del día 27 ha dado cuenta de las renuncias de dos miembros del propio comité. Y ha desestimado las peticiones de la candidatura de Juan Ávila sobre la regularización de cuotas de afiliados, porque contravienen los propios reglamentos del partido e incluso la legislación sobre financiación de partidos políticos. Otro capítulo político es la crisis de ciudadanos en la que Fran Herbías, que fuera candidato del Partido Naranja por Sevilla al Congreso y afín a fin Albert Rivera, deja el escaño de senador por Andalucía, pide la baja en el partido. Y anuncia que se integra en el Partido Popular. El plan de movilidad sostenible del Ayuntamiento de Sevilla será votado en las próximas semanas en pleno extraordinario. En los últimos días ha recibido el apoyo de sindicatos y empresarios junto al gobierno local. Hacen hincapié en la necesidad de que cuente con el máximo consenso posible. Entre otras cosas, el plan incluye 15 kilómetros más de calles peatonalizadas y 15 de carril bici, que la flota de Tucson sea eléctrica y más rápida y finalizar los grandes proyectos de movilidad de la ciudad. Escuchamos al alcalde de Sevilla, Juan Espadas. Apuesta por el autobús, eso significa apuesta por nuestra empresa pública de transporte, por Tucson, apuesta sin duda por una red de metro completa, culminación de nuestro proyecto de tranvía y por una. Eh, estación de Santa Justa que sea un gran núcleo intermodal, carga y descarga, plazas de aparcamiento,、eh, en este caso bolsas de aparcamiento y una apuesta por una red completa de, de aparcamientos. Nueva iniciativa de movilidad para la capital. La empresa de la aplicación digital de alquiler de coches con conductor c a b i f y ha puesto en marcha un servicio de alquiler de bicicletas con cuatro modelos diferentes, tres de ellas eléctricas. Se podrán alquilar a modo de renting con un modelo de suscripción. Pueden ser enviadas a domicilio o recogidas en las instalaciones del proveedor local. Es una oferta compatible con la de s e v i c i Sofía Delclo, gerente de la empresa. Poco a poco los centros de las ciudades se van encerrando, en Sevilla en concreto el plan Respira va un poco hacia en esa dirección y es permitir que la gente pueda moverse con diferentes opciones. Tienes tu coche privado si quieres, pero también tienes、eh, taxi, tienes servicios de, de、um, VTC, tienes bicicletas públicas, tienes las bicicletas, es ampliar la oferta de, de servicios. Noticias fin de semana, Sevilla. No pasó de un susto, pero un pequeño incendio declarado en la tarde de ayer en la iglesia de Santa Catalina durante unos cultos obligó a la intervención de los bomberos. La Hermandad de la Exaltación activó los protocolos de autoprotección y la situación quedó controlada sin que se produjeran. Daños personales. Por otra parte, la Guardia Civil, en el marco de la operación Soterrado, ha desmantelado una organización delictiva dedicada al tráfico internacional de hachís asentada en las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz. Intervención en la que se ha detenido a 60 personas. En el juicio por el llamado crimen de las cuñadas, ocurrido en la rinconada, no tendrá que repetirse tras el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y las defensas. En primer lugar, Las dos mujeres y el exnovio de una de ellas acusados en el caso fueron condenados a 23 años de cárcel. Después el TSJ estimó el recurso de l a defensas、si、y anuló el veredicto y la sentencia. El acuerdo al que han llegado las partes es de seis años de prisión para el hombre acusado y tres y dos respectivamente para las dos mujeres. La audiencia de Sevilla condenado a la compañía aseguradora de Tusán. Eh, a indemnizar a dos personas que circulaban en un vehículo involucrado en un accidente de tráfico con un autobús de, de dicha entidad ante versiones contradictorias en las que la,、eh, la de los reclamantes parece más verídica.、E、igualmente les contamos que un conductor de 58 años ha resultado herido leve tras provocar un siniestro vial por alcance múltiple en el que se han visto implicados tres en vehículos en la avenida de Andalucía. El conductor responsable del siniestro superaba el triple de la tasa máxima de alcoholemia. Día grande para el fútbol sevillano. Es el domingo de d e r b i Manolo Valverde. A las nueve de la noche en el Sánchez Pijuán se enfrentan el s e v i l l a y el Betis en un duelo de rivalidad local. Que viene marcado por el estado de forma en el que llega a ambos equipos. De un lado, los n e r v i o s que parecen haber recuperado sensaciones tras su partido de Dormund, t a pesar de c a e r eliminados en la Champions. Después de dos derrotas consecutivas en la liga, los de Lopetegui necesitan vencer para mantenerse cuartos en una clasificación donde le acecha la Real Sociedad. El técnico se v i l l i s t a salvo quizás uno o dos cambios, opondrá el mismo once que jugó ante el Borussia. El Betis, por su parte, quiere continuar con su excelente racha de juego y r e s u l t a d o desde que se inició el año. Un triunfo verde y blanco les acercaría incluso a la posibilidad de luchar por un puesto de champion. s Pellegrini también tiene muy claro el once para medirse al Sevilla. Vuelve a confiar en los que ganaron al Alavés, si bien pudiera efectuar un cambio en la delantera. A las 8 y 54 minutos, camino de las 9, repasamos algunos asuntos en la agenda cultural. La programación del FEMAS finaliza con la actuación de Enrique Solinís en el espacio Turina este mediodía. La actuación será retransmitida vía streaming y las criadas de Jean Genet y sus conflictos de identidad suben al escenario del Teatro l ó p e z de Vega con Ana Torrenta, Alicia Borrachero y Jorge Calvo, bajo la dirección de Luis Luque. La divulgación en Andalucía. La ciencia. Nuestros investigadores. Los principales avances en los que trabajan. El saber y el conocimiento de referencia en Andalucía lo encuentras en El Observatorio. Este domingo en RAI desde las 10 de la noche con Enrique Díaz. RAI. Radio Andalucía Información. Noticias fin de semana con b a r g a r i t a h u e r t a s Canal Sur Radio. Quedan cinco minutos para que sean las nueve de la mañana, minutos que, como siempre, aprovechamos para hablar de asuntos culturales. El Museo Julio Romero de Torres de Córdoba va a ser pionero en la protección de sus obras mediante una tecnología llamada b l o c k h a i n que es una tecnología que intenta evitar posibles fraudes. Cuéntanos, Miguel Vallecillo. El Ayuntamiento de Córdoba ha hecho posible una certificación digital que permite garantizar la autenticidad de las pinturas del célebre artista c ó r d o b é s y cederlas a otras pinacotecas. La 250 obras que atesora esta pinacoteca municipal pasarán a estar protegidas con esta cadena de seguridad gracias a la creación de un certificado al que se puede acceder con código QR y que garantiza la autenticidad y su protección inviolable. Así lo explica el alcalde de Córdoba, José María Bellido. ¿Y por qué la tecnología blockchain y no cualquier otra? Por el valor añadido que nos aporta esta tecnología que es su seguridad y la inviolabilidad. Algo importantísimo cuando hablamos del patrimonio artístico universal, De Córdoba y más de un autor como Julio Romero de Torre. Es una forma de conseguir, mediante esta etiqueta de seguridad, que por ejemplo se puedan ceder a otras pinacotecas con la tranquilidad de que está garantizada su autenticidad. Y este sábado se ha celebrado en la capital malagueña una jornada digital para incluir en la Wikipedia a mujeres del mundo de la cultura y la tecnología, una iniciativa del Ayuntamiento de Málaga y la Asociación Feminista YesWitech, que persigue dar visibilidad a grandes mujeres. María Ibáñez. La Wikipedia es a La enciclopedia de internet que utilizamos para buscar biografías de personajes relevantes. Sin embargo, las entradas relativas a mujeres son muy limitadas o brillan por su ausencia. El objetivo de esta jornada digital es dar visibilidad a las malagueñas olvidadas en la Wikipedia. Noelia l o z a d a es la concejal de cultura. Creo que es una iniciativa muy innovadora, creo que es una iniciativa que realmente contribuye a visibilizar a mujeres importantes. Y creo que era una carencia que teníamos y que nadie pues, había caído en ella. La iniciativa está abierta a la participación. Ángela Dini es representante de la asociación feminista Yes Wittes. Mujeres que,、eh, que editen la,、eh, la Wikipedia van a estar conectadas de 12 de la mañana a 12 de la noche en una llamada en la que además podemos, vamos a poder conectar como comunidad、eh, y vamos a ir editando todos esos perfiles. Hasta esta medianoche se subirán perfiles de mujeres como Maripepa Estrada, una conocida pintora n a i z malagueña, madre del escritor y artista Rafael Pérez Estrada, o de Trinidad Grum, una gran benefactora de la ciudad del siglo XIX. Y esposa del conocido industrial Manuel Heredia, dos mujeres olvidadas hasta ahora por la conocida Wikipedia. Y vamos a recordar también que hoy domingo, 14 de marzo, después de un año de inactividad por la crisis del COVID-19, el mundo de la cultura, del espectáculo y de los eventos vuelve a las calles de algunas ciudades españolas, entre ellas Sevilla y Córdoba, para recordar a las administraciones la situación、eh, que califican ellos de total abandono en la que se encuentran y también para exigir medidas urgentes y reales que aseguren el desarrollo digno de su actividad. Además, invitan al público a que participe en esta movilización. Sostienen que los ciudadanos necesitan también por su salud de la cultura. De buscarte, de y vamos a terminar como empezamos, recordando que en unos minutos a las nueve en punto de la mañana comienza una gran apuesta informativa de esta casa con motivo Del 14 de marzo, el primer aniversario de la declaración del estado de alarma en nuestro país. Un año en el que la pandemia del COVID ha traído a Andalucía, como al resto de España y del mundo, unas consecuencias sanitarias, económicas, educativas y sociales nunca vividas hasta ahora. Y consecuencias que vamos a abordar a través de cinco horas de programación especial. Quédense con nosotros en este viaje que será un viaje informativo, pero también emocional. No se van a arrepentir. 見えたら見えたら見えたら見えたら見えたら見えたら見えた